Estoy yendo al DOE de la UBA, que es como un centro de orientación vocacional. Uh -huh. Y este, una de las cosas que me decía el, la persona, digamos el psicólogo con el que estoy hablando, es que, digamos, uno como que lo lanzan a la primaria, después te dicen, bueno, anda a la secundaria. Y después de ahí, como que uno no sabe qué hacer porque se acostumbra a la rutina y nada, no, no te enseñan nada, digamos. O sea, no, no sabes realmente lo que es después la vida fuera del colegio, okay. porque toda tu vida, o sea, estás 12 años en un colegio y después de ahí para afuera no sabes qué hacer y nada, y también hablaba como que por ejemplo uno de los grandes temas que, bueno, al menos a mí que me está pasando es que por ahí uno piensa mucho después en qué hacer en relación a la plata y todo eso porque también influye mucho lo, lo social, o sea lo que uno va viviendo y más si estás en una situación en la que por ahí no te podés pagar eh, ciertas actividades o ciertas cosas entonces como que uno tiene en mente quizá eh, seguir una carrera por plata o eh, la indecisión pasa por también eso, el hecho de de no saber si, si algo te va a poder eh, permitir después vivir, eh, es como una gran duda que tenemos todos, creo. Los, los adolescentes de ahora tienen que entender que, que no pasa nada si uno elige algo y después tal vez después lo cambia de carrera o que tal vez prueba y prueba y prueba hasta que pueda encontrar algo que tal vez le venga bien esto de la presión de poder Pagarte tus estudios, de poder pagar Tu propia economía, de poder estar Independizado eh, y al mismo Tiempo estudiar algo que uno quiere Esto que, que contaban en los audios eh, Las personas que entrevistaron Nos contaban distinto, ¿no? Eh, sus experiencias de, ah, bueno eh, Yo en realidad no pude elegir algo que quería Desde el principio, no, bueno, yo cambié de Carrera, eh, o esto de No, yo fui directamente a trabajar Y mis padres nunca me dijeron, bueno, podés estudiar Lo que vos quieras Esto está cambiando ahora.